Radio Ixtlahuacense Escucha e infórmate de nuestro municipio Hola, muy buenos días, mi nombre es María Isabel Peña Suárez y estamos transmitiendo desde Radio Ixtlahuacense Red Informativa Ixtlahuacense Las noticias oportunamente. El Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuaca reconoció la trayectoria académica de 160 jóvenes ixtlahuacenses que durante el ciclo escolar 2009-2010 promediaron calificaciones de 10 en sus estudios de nivel básico, medio superior y superior. Asegura Peña Nieto que hay disposición para el diálogo con las organizaciones que representan a las personas de San Salvador Atenco, que fueron liberadas al igual que con otros movimientos que realizan demandas y gestiones, siempre en un clima de armonía y respeto. Alex deja siete muertos y desastre urbano a su paso en México. A pesar de haber tomado tierra primero en Tamaulipas, los mayores daños fueron en Nuevo León. Ya estás al tanto de lo que pasa dentro y fuera del municipio Sintonizas Radio Iztlahuacquense